Buenas tardes, Mauri. Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Mauri, ¿qué pasa con la charlería? Que hay un ruido bárbaro y ahora parece que se viene el, este coso viral que es, que es el sucucho. ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando, Mauri? ¿Por qué tanta actividad virtual? <risa> Genial. Eh, sí, como siempre, me tiene un poquito de lío. Muy bien. Así que ahora... El Sucucho Viral es un festi streaming, o sea, que significa una transmisión en vivo que la van a poder mirar desde sus casas vía, vía YouTube. ¿Vía YouTube? ¿Hola? Sí, sí, ah, sí, te, te, te, te, oímos, ver, te, te oímos, te oímos, te eh, oímos, te Mauri. Claro, es un festival de tres fechas, dos en junio, otra en julio, donde las personas lo van a poder disfrutar desde el de, de nivel de su casa. Muy bien, ¿y qué? Pero, o sea, ¿esto, esto ya, ya está grabado? No, no, no sale en vivo, ah. completamente. Como si fuera un, un recital o un concierto en, en, en, en el jockey, en el teatro, donde vos quieras, pero desde la charlería, eh, en vivo, eh, filmado por Megafón, con el sonido de Lucas Mora y el operador de eh, Fran Rodríguez, un gran equipo técnico. Eh, va a salir en vivo para para toda la provincia, para el país, para el mundo. ¿Y esto qué es? ¿El primer festival streaming que se hace en La Pampa, Mauri? Por el conocimiento que tenemos, creo que va a ser el primero. No es... Ya hicimos una transmisión nosotros, hicimos un sucucho una semana antes que, que pongan la, la cuarentena obligatoria. Sí. Y la semana anterior se suspendió todo, todas las actividades que había. Claro, claro. Esas 15 días antes, es más, estaba la fiesta de carmés Tal cual, estábamos en, en, la, en la víspera de una fiesta, de un fiestón que se iba a meter Radio Kermés, eh, que iba a ser aniversario y siempre... Iban a ser una jornada cultural Tal y cual. bueno, que acá, le tocaban los chicos, lo que esto. Y bueno, tuvimos ese susto, se suspendió todo y justo ese fin de semana eh, nosotros hacemos una transmisión en vivo que se iba a hacer eh, desde otro lado con público y demás y terminó tocando dos bandas en vivo completas eh, saliendo de un día para la otra en vivo en, a, a, por YouTube, ¿no? O sea, que hubo una, una adaptación instantánea, se podría decir, Mauri. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que vamos a poder ver en este streaming en vivo, en esta segunda edición del festival, este Sucucho Viral? Vamos a tener, eh, este sábado, sí, va a venir eh, Les Funkis a tocar. Muy bien, eh, bien bailable. Les Bien Bailable, que es la idea, eh, y también va a estar la participación de María Sol Riscosa, Ana Paula Lara y Carolina Vergara, que son tres actrices de acá, de Santa Rosa, claro que van, a, van a, a intervenir. Así que va a haber de todo, va a haber no solamente banditas, va a haber eh, música, sino que también va a haber intervenciones tipo teatro, tipo danza, que es lo que va a hacer, Mauri. Sí, van a, van a intervenir... Eh, Actores, actrices y bailarines, en la segunda fecha de su cucho viral, que es para el 27 de julio. Ah, pará, eh, ya hay otra preparada. Son, son tres, son tres, son tres. Ah, bueno, es una, una atrás de otra. Bueno, mejor así entonces. Ya si Exacto. alguno llega tarde a la de este sábado, ya que vayan tomando nota para entonces, para repetirnos las fechas, Mauri. Sería sábado 13 de Sanquis, con María Cosa, Karina Vergara y Ana Paula Lara. La segunda fecha es el 27 de junio con Guillermina y los Planetas. Muy bien. Y la participación de Alba Marín y Pablo Ruggeri, dos bailarines increíbles. Buenísimo. Y hay otra más, decís. Y hay otra más, el 11 de julio que va a van a tocar dos bandas que va a tocar Siberianos que es una banda de acá sí. que reside en Buenos Aires. Van a hacer un set acústico y después Otra banda más de la ciudad que se llama eh, Puentes Fangos, es un dúo de rock and roll eh, con la participación de Norberto Tojo, que es un actor también acá cara de la ciudad. Muy bueno, la verdad es que está nutrido, es, es bien variado además, ¿no? La idea Maury. es que sea ATP, o sea, que, es para, que sea para todo, para todo público, que lo puedan disfrutar con la familia, y, y la idea es que seguir activos haciendo cosas, ayornarnos de alguna manera para para llegar a, la, a los hogares ¿no? de las personas, para arte y entretenimiento y que la pasemos bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Mauri, ¿quién lo produce a todo esto? Vos estás todo acá esto. contándonos porque algo tenés que ver. La producción es de Rocky Arte, que es la productora que tenemos con, con Pablo Villamil y con Facu Díaz, mi hermano, y conjunto con Megafon, que es una productora audiovisual donde está... A Alex Carra, Lula Baza, Tai Seira, Nico Branca. Eh, también participa, bueno, como lo dice hoy, a Lucas, Lucas Mora y, y, y Fran, y las distintas bandas y los distintos artistas. Buenísimo, che Mauri la verdad es que está sumamente interesante y además de la adaptación instantánea a esta cuestión de la, de la cuarentena digamos también eh, se nota que hubo un dele que te dele, no vamos a cesar, no vamos a parar y empezaron a salir estos sucuchos virales que ya van a empezar este propio sábado 13 con la charlería y este fe primer festival en streaming, eh, a partir de qué hora es Mauri? Es a las 19 horas. 19 horas, entonces, sí, sí. streaming, esto es en vivo, y lo voy a estar compartiendo ahora mismo, Mauri, ¿eh? Mientras... Compartido, ahí se pueden, pueden activar el recordatorio en YouTube, en la página de Megafon Producciones, ahí pueden activarlo para que se recuerde. Muy bien. Y también decirte, que yo, esto no sé si lo sabes, pero va a transmitir también en vivo en eh, Radio Kermés, Va a salir por Radio Germés para toda la ciudad. Ah, bueno, cómo es. Para hay... todo el mundo también porque tienen claro, su claro. aplicación. Y... Está el streaming y, y está su la, la, la app para smartphones. Mauri, la verdad es que va a estar muy bueno y esperamos que, por supuesto, el plato musical sea suculento. ¿Y qué pasa con esto, Mauri? ¿Juntás algo? ¿Una moneda? ¿Algo? pasan una gorra virtual? ¿Qué, ¿Cómo se hace? Le decimos sombrero. Nosotros la gente que viene a la chorrilla, pasamos un sombrero y que es a voluntad no claro esto sería lo mismo pero comprando una calco en dos puntos de venta que pusimos en locura fans y en pampa Fertil, donde se van a poder cerrar una calco de su pucho viral diseñada toda la imagen la hizo leandro Roldán un gran amigo eh, que nos hizo el diseño de todo bueno él diseñó ¿no? unas calcos las ponemos la pusimos a la venta o se pueden comunicar con cualquiera de nosotros y Y de nosotras que, que se lo vamos a alcanzar de alguna manera. Es una donación para poder financiar. Es una movida, si lo si lo vamos a pensar, eh, es una movida muy cara el sí. poder lograrlo. Claro. Todo el mundo acá, laburamos todo en cooperativa con mucho amor a lo que hacemos y, y estamos buscando esta donación para poder financiarla. Muy bien. Esto es totalmente autogestivo. Claro, claro. Eh, Mauri, repetinos nuevamente, ¿quiénes van a ser los protagonistas, las protagonistas este sábado de este sucucho viral que vamos a poder disfrutar desde las 7 de la tarde? Los esperamos con Les Fankis, eh, María Sorris Cosa, Carolina Vergara y Ana Paula Lara el sábado 13 de este sábado a las 19 horas por YouTube por la pantalla de, de Megafon Producciones. Así que, bueno, les repito otra vez que hay una donación donde pueden hacer, eh, eh, comprando una calco en Locura Fans y Papa Ferti, o en la página de Rocky Arte, de Megafon, o de distintas personas que estamos laburando. Muy bien, muy bien, sobre todo ahora que se puede circular, que ya estamos en la etapa del distanciamiento social, Mauri, la gente puede ir por alguno de esos locales con mucha más tranquilidad eh, y ahí encontrar la manera de colaborar con semejante movida y semejante producción que seguramente van a sacar este, una experiencia formidable para más adelante de alguna manera plasmarlo también en estas capacidades que vienen mostrando desde hace rato, Mauri, ¿eh? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por el llamado, por la onda, y bueno, nos esperamos ahí, aunque sea por una pantalla, sería re bueno poder hacerlo con público, pero falta bastante. Falta bastante. Tanto... Mientras tanto seguimos generando, seguimos haciendo y que es lo más importante. Es, es sumamente importante también para los propios este, artistas, las, las personas que están eh, participando en cada uno de estos eventos y para ustedes. Es sumamente importante también que las personas que vamos a hacer público, Mauri, les tengamos el reconocimiento que corresponde porque los contenidos eh, nos los hemos devorado durante esta cuarentena, así que lo que ustedes están haciendo es sumamente significativo para muchas y muchos. Che, espero que va a estar muy bueno, Mauri, ¿eh? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Dale, hasta pronto entonces y seguimos en contacto para seguir reflejando lo que pase de ahora en adelante y seguramente más sobre la fecha. Hablaremos ya del segundo Festival de streaming, del tercero y así. ¿Qué te parece? Vale, le metemos para adelante. Así sea. No, gracias por, por, por, por, por también por colaborar, por estar. Radio Gernés siempre está con nosotros en cada cosa que hacemos, así que es muy importante para todos los que, para todo lo que generamos o hacemos cosas que, que tenga la radio esté tan presente, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Nosotros también estamos agradecidos, Mauri. Que tenga buena gracias. tarde. Che. Bueno, ahí está Mauri Díaz.